pero voy a tratar de hacerla lo más breve posible. <risa> bueno, dale, a ver. no Hay Yo tiempo, creo, ¿eh? Yo creo tiempo. que la pandemia nos enseñó, viste, que la solidaridad es la única y la última esperanza. Que colectivamente tenemos que, que, que generar algo. Que, y me puse a pensar y me di cuenta que, que tenemos que generar proyectos que financien los, las cuestiones solidarias de la comunidad. Mm. Y, que, y que a su vez nos den una serie de ingresos que sean regulares, genuinos y que nos ayude también en el bolsillo porque estamos todos complicados hoy en día y que ayudemos a otros también en eso, ¿no? Un, un modelo de ganar-ganar, ¿qué te parece? Sí, me parece excelente pero Es muy bueno, ¿no? Sí. Y, y lo podemos hacer con poca gente ponerle que con que juntemos cuatro más eh, Lautaro eh, Pablo, el... Valentina Pablo, Paola y, Valentina, Paola y arrancamos los seis y con sí. Radio Cermés hacemos una una movida de este tipo. imagínate si cada uno pudiera poner 10.000 pesos a ese fondo solidario. Sí. Habría que poner 10.000 pesos y conseguir 6 amigos que no sean estos, cada uno tiene que conseguir 6 amigos que se sumen. ¿Me entendés? Nosotros, Moment, si cada, cada yo... uno consigue 6 amigos que se suman y traen 10.000 pesos, cada uno recauda 60.000 pesos. Sí. La mitad la donamos. Y Ajá. la mitad se, se la queda el amigo que trae los los los los, lo, los seis amigos, o sea que alguien pone 10.000 y se lleva 30.000. Sí. Me entendé? Entonces sí. tenemos ahí una situación de ganar y ganar que todo y vamos a financiar a nuestra comunidad en proyectos solidarios, comedores escolares, salones de cultura popular y centro de atención de víctimas de la violencia. Qué lindo, y, che. Y vamos a ganar plata aparte. Bueno, este tipo de propuestas que son así de tentadoras se han hecho toda la vida. Se hicieron de boca en boca, se llevaron adelante luego por carta y se eh, se llevan hoy en día desde de mil formas, desde a, algunas cuestiones que están relacionadas con el marketing y otras directamente en internet, con aplicaciones o con páginas web que hacen este tipo de propuestas. Esto es lo que se llama eh, técnicamente una estafa piramidal. Ahora, ¿por qué esto que parece tan lindo se convierte en una estafa? no Recordemos la cuestión esta de que una estafa es cuando alguien que, le mediante un engaño, lo induce a otro a que ese le entregue sus bienes. O sea, no hay un robo, no hay un hurto, no hay violencia, pero mediante un engaño te, te, te hacen sentir de una forma es lo que yo más o menos intenté, llevarte a una situación en la que decimos está todo bien, sí. o sea, ¿quién no conoce hay amigos que tengan 10.000 pesos o que puedan... no, lo dije con 10.000, puede ser con 500, puede ser con 1.000, de acuerdo a la, a la situación social en que lo planteemos, ¿no? Sí. Entonces todos tenemos, eh, y, y todos tenemos seis personas que aparte eh, que sean solidarias y mm. quieran participar, y el fin es bueno, entonces guarda porque muchas veces este tipo de, de, de ardides o engaños apuntan a estos lugares, a lugares donde generar sensación de grupo, generar confianza, generar estas cuestiones. ¿Por qué esto es una...? ¿Por qué para el que no entiende o... o el, la, la cuestión de que por qué esto es una estafa una estafa es una solución matemática, ¿no? Hagamos la, el, el primer planteo. Voy a tratar de explicarlo lo más rápido posible y sencillo. En el primer planteo, este que yo dije, somos Lautaro, Pali, Ramiro, eh, Valentina, Paola y el y otro compañero más somos seis no mm. si, si lo si nosotros ponemos seis todos 10.000 no estamos en pérdida en el momento inicial todos ponemos 10 mil pusimos ¿no? sí. estamos en pérdida ahora cuando nosotros conseguimos a cada uno a seis conseguimos en total para el fondo 36 personas 6 por seis sí. de la tabla de, de, de multiplicar del de, de colegio no entonces cuando esas 36 personas ponen sus diez mil pesos Nosotros estamos en ganancia. ¿No? Porque recibimos los 30.000 y donamos los 30.000 a un fondo solidario que aparte lo vamos a administrar nosotros, vamos a ver sí. cuánto se termina donando, ¿no? Pero bueno, eh, a lo que voy es que en, en esa situación cuando se completa el segundo nivel, hay 42 personas en juego en, en, en, en el fondo y hay 6 en pérdida y 36 eh, en ganancia y 36 en pérdida. Sí. ¿Se entiende la situación mm. esos 36 para ganar tienen que salir a buscar otros seis claro cada uno si, si eso logran la situación y, y se completa otra ronda más de, de del, del juego del fondo tiene desde la mandala de la fortuna hasta se plantea de cualquier forma ¿eh? hasta mm. como yo lo platico en una cuestión solidaria con te, te tocan porque es lo que hace el estafador sabe tocar los puntos que la gente es más sensible Y no, no piensan esta cosa. Entonces, si esos 36 buscan 6 cada uno, vamos a tener 216 en nuevos, ¿no? Entonces vamos a hacer 42 en ganancia, pero 216 en pérdida. Entonces, cuando se van completando los niveles, cada vez más cantidad de gente está en ganancia, y eh, más cantidad de gente está en pérdida y muy poquitos en ganancia, el claro. porcentaje, ¿no? Sí. Entonces se forma una estafa. Esta etapa que se arrancó con 6, que yo te, te la planteé recién, si llegamos a 10 niveles, hay 60 millones de personas en pérdida. El crecimiento es exponencial, como decíamos la otra vez, como la curva de los casos, etcétera sí. O sea, en 10 niveles te, no, no nos alcanza la población de Argentina. Te escuché con con Laura Biasotti que se va a hacer el censo, pero sí. creo que no nos va a alcanzar la población de la Argentina para que Eh, para que la premisa esa que nosotros estamos divulgando se cumpla entonces lo estamos estafando le estamos diciendo que van a obtener un, una una rentabilidad por sus por su inversión y cada parte va a tener un fin solidario y eso no va a pasar en, en, en 13 niveles que no parece tanto 13 no. niveles en 13 niveles son 13 mil millones de personas no alcanza la población mundial mira O sea que, el eh, a tener en cuenta este tipo de, de, de estafas, que es muy común, eh, como te digo, tiene, desde que se inventó la matemática, desde que la matemática y la probabilidad de alguien se le ocurrió, 1700, 1600, se hace. Eh, ah, hubo casos muy, muy conocidos que han llegado a los medios, etc. ¿no? Mm. La otra cuestión que siempre está ligado con esto, son los eh, que sí es más sensible y también está muy presente en la sociedad, son los eh, esquemas de marketing eh, multinivel, en los cuales eh, los vendedores, ya no es una cuestión de inversión o solidaria del planteo, pero en el cual los vendedores de un producto cualquiera, termo, mate, bombilla, eh, el que fuere, eh, no quiero decir los que todo más o menos conocemos, pero los vamos a pensar, se ven obligados para tener su rentabilidad, no solo en la venta, sino en referir y captar nuevos vendedores, uh -huh. ¿no? Sí. Hay modelos de venta donde yo, por más que venda muchísimos termos, no, no gano con eso, gano sumando gente que venda, que, que, que venda ¿no? Eh, es Ese tipo de esquemas eh, de, de marketing terminan siendo muchas veces esquemas piramidales. Están prohibidos en mucha parte del mundo, y por lo que yo estuve haciendo un poco una investigación esta semana, porque tenía este tema para, para traerles, algunas provincias de, de, de Argentina ya lo han empezado a regular, Claro. Este, porque terminan siendo vestidos de un negocio y de la libertad financiera y que podés vender cosas desde tu casa, y bueno, todas todas cuestiones que, que queremos todos, digamos eh, y todos necesitamos eh, un peso, eh, mm. terminan teniendo estas cuestiones eh, piramidales atrás, est est estas cuestiones complejas que hacen que los únicos que ganen son los que inician. ¿no? Claro. En este caso, los vendedores iniciales del producto. En concreto, para detectar una estafa eh, piramidal tenemos que tener en cuenta algunas cosas. ¿Es dinero fácil? La cuenta es fácil. Sí. Generalmente involucra a grupos de confianza, como puede ser un medio, como puede ser... Eh, Alguien una famoso. ...una religión, mm. como puede ser eh, alguna causa social. Mm. Y, ha, y hay casos que han involucrado a causas que a las que estamos todos de acuerdo. como Yo te planteé esta cuestión de la solidaridad y eso, ¿no? Eh, quien promociona es muy hábil para influir Mucho mejor que yo, pinta ese cuentito Mucho mejor de lo que yo te lo te lo dije no Y generalmente cuando vos Hacés algún planteo Te atacan en tu autoestima Te dicen, vos medio que sos pobre Porque querés, estás viendo una oportunidad Muy buena y, se, y que ayuda a todos Y se te pasa de la mano, sos un egoísta No estás siendo solidario O no estás con la causa de tal... Eh, causa social o tal iglesia, bueno, el, el planteo, ¿no? Te hacen la psicológica. Sí, a full esa, esa parte, ¿no? Así que, bueno, esas serían las las, las cuestiones para detectar eh, y como como venimos planteando, otra de las avivadas o, o de las estafas que, que se han hecho toda la vida y lamentablemente se siguen haciendo. Eh, vos sabés, eh, te escucho, Ramiro, y recuerdo hace más de 25 años cuando vine acá a Santa Rosa... Me invitaron a una reunión de deguay claro eh, es uno de los de los casos clásicos en ese se, en ese eh, en esto en estos temas digamos no ese es un modelo eh, de marketing eh, de este tipo no pimidal claro. sí. obviamente eh, la gente que está adentro de, del círculo lo defiende Ah, sí, no, era la, la solución desafada. a todos tus problemas, eh, claro, para adquirir exactamente, eh, exactamente. Eh, productos de alimento hasta eh, cuestiones del hogar. Exactamente. Eh, sí, sí, uh -huh. sí, bueno. Bueno, Ramiro, bueno. Eh, este está muy bien eh, que nos este, esclarezcas y adviertas de, de, de estas estafas que... Eh, sobre... Nos queda, digamos, sí. nos queda un poco la, el sabor agregulce porque... Realmente, no vamos a poder ganar plata y ayudar a la sí, misma vez que, sí, que bueno, estaba sí. bueno si bueno, se podía no, hacer. Pero, eh, si tenés 10.000 pesos, te sobran, llévaselos a algún merendero. Eh, claro, eh, directamente exactamente, o Directamente, hay formas forma de ayuda directas. Sí, o, o comprá que hacer, ¿no? mercadería y llevásela a algún merendero sí, sí. de tu barrio. Sí, sí. Bien, Ramiro, gracias. Hasta luego. Nos reencontramos. Eh, Ramiro Rodríguez eh, pasaba con su columna de Criptomonedas y Economía Digital...